Leche no hay en los supermercados por una cuestión simple. O sea, hoy los tamberos que están descapitalizados con grandes problemas no pueden esperar 60 días para cobrar. Entonces tienen que cobrar al contado con los precios acordes. O sea, nosotros no nunca fuimos de llevar los precios a, a ganancias exorbitantes, pero tenemos que mantener... Eh, y, y bueno, un grupo de tamberos que todavía seguimos en la cooperativa con un esfuerzo enorme... Eh, y los trabajadores de la cooperativa hacemos este esfuerzo, es importante y vemos con muy buenos ojos esta iniciativa que independientemente del partido político que sea, creo que cualquier eh, gobierno de la ciudad lo tiene que tomar para para seguir y nosotros somos un socio estratégico que vamos a seguir con eso y llamamos a los a los tamberos para que se sumen a trabajar con libros abiertos y, y con plazos de pago bien cortos para poder eh, ir para adelante y el problema financiero que tienen es es, es es grande y bueno, tenemos que solucionarlo y la forma es juntarse, encontrar soluciones nuevas y, y con la gente que tenga ganas de trabajar, nosotros vamos a estar, cualquiera sea su bandera política, pero siempre vamos a trabajar en conjunto.